スペランとは違うのが、とうのですが、スペ Rock, qué lindo tenerlos aquí. La semana pasada estábamos en g r o b fue medio complicado todo el asunto, pero hoy tenemos todo el material listo. Y lo que hicimos en, en esa noche tan linda que fue la verdad, amanecimos en g r o b se puede decir, este, lo vamos a tener hoy aquí en Acarroc. k Pero antes quiero presentar al equipo Gastón Escudero, que está a m i l a d o que se ha recibido del locutor nacional. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Ayer, exacto. Ayer mismo, hola Gastón, querido. Demasiada presentación, ¿eh? ¿no? Un examen más, un examen más. No, no es un examen más y un examen menos. Usted es l o c u t o r ahora,、bueno, señor. Así a que no es un examen más y un examen menos. ¿Todo, Todo bien? Robo legalmente. ¿Cómo、ahora? se siente ahora robar legalmente? Así,、ah, ah, exactamente así: un ladrón, pero con título. Pero con título, sí, me、sí, parece.、Sí, sí, me sí. parece muy bien. Este, Paulita, a verte hoy está enferma. ¿Eh? Le mandamos Así que,、bueno. un beso grande, debe estar escuchando la radio, seguro. Exactamente. Y nos va a empezar a mandar indicaciones, ¿eh? Es, y bueno, no tengo ninguna duda. Eso es lo que espero, que nos llegue a mandar las suficientes indicaciones porque la s necesitamos y la s extrañamos un poco. Le, te quería decir que vamos a tener un programa increíble. Vamos a estar con los estelares, con lo que pasó con estelares y vamos a hablar con Willie Harrington, que es violero de estelares y también de una banda que se llama Perfectos Embusteros, que va a venir muy pronto, i t dentro muy pronto, aquí a la radio y que es un maestro que se llama Willie Harrington. Así que bueno, en un ratito vamos a h a r Vamos a estar charlando con él. También、eh, hicimos una nota con los tipitos ahí en g r o b e r a las 5 de la mañana, más o menos, antes de que salgan a tocar. Pero igualmente estuvimos con ellos. Así que los vamos a tener aquí. Y con Ranas Toro y 127 Bis, que va a venir en vivo.、Eh, va a estar aquí en la radio. Vamos a hacer algún acústico. Vamos a charlar un poquito. Así que, bueno, va a ser un, un programa bastante cargado. Y por supuesto, por supuesto, va a venir Amel, que es una banda maravillosa que ya cuando vengan. Eh, vamos a poder charlar largo y tendido y van a poder escuchar toda su música. Así que, Gastón, tenemos muchísimo para dar hoy. Tenemos muchísimo para, para dar hoy y les, les comentamos que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 48 64 04 89 o al 48 66 10 95. Nuestras redes sociales son c a r r o c o k e en Twitter, en Facebook somos Facebook barra. Rock de acá mundial. Y si quieren ver lo que hemos hecho y, y revivir algunas notas que dejamos en el programa, pueden entrar a acá, rockok.blogspot.com. Les quiero decir que, bueno, como les decía, vamos a estar hablando con Willie Harrington porque Estelares está por tocar y me pidió que lo llamemos tempranito, cosa que pueda、eh, solucionar el tema de la nota, charlar con nosotros y después prepararse para el show que tienen、eh, dentro de unos minutos nomás. Así que en un ratito vamos a estar charlando con Willie Harrington, pero antes les vamos a mostrar. Un poco de lo que hace Willy en Perfectos Embusteros. Ya que estamos, es una banda que la tiene que conocer, es muy buena y él encara de una manera muy especial todo lo que hacen. Es como,、eh, van líneas paralelas.、Eh, Estelares por un lado y Perfectos Embusteros por mucho, el otro. Hay muchos músicos que, además de tener una banda que ya sea de renombre, se arman un proyecto además para irseguir tocando y seguir por su lado. De, de hecho,、eh, Estelares、eh, dentro de Estelares está Ranas Toro. Claro. Y está perfectos embusteros, ¿no? O sea que、eh, son tres bandas en una que andan dando vueltas y, bueno, de, a veces、eh, Rana Stoll lo hace de、eh, bandas o p o r t e o lo que fuera. O sea que, bueno, está todo muy, muy unido.、Y、Moretti también solista. Y Moretti está también como solista, que a propósito se va a ir a tocar con Leiva a España, va a cubrir la gira de Leiva en España. Manuel, como solista, que eso también es, es muy interesante porque es la primera vez que lo hace, siempre iba con estelares, pero en este caso lo va a hacer solo. ¿eh? Tiene que ver por ahí con una maduración también de los músicos y de la banda.、Uh -huh, yo creo que sí, pero bueno, vamos a estar este, con toda esa cobertura en un rato nomás y le vamos, también le vamos a preguntar a Willy, que seguramente va a estar en Camalines con todos los estelares ahí dando vueltas, como estuvimos el otro día en Grove, que la pasamos también, la verdad, debo admitirlo, quiero agradecer. A la gente de d r o p por cómo nos trató, nos permitió trabajar. Todas las imágenes las pueden ver en, la, en nuestra fanpage. Así que, bueno,、eh, lo pueden hacer de ahí ver todas las imágenes de cada una de las bandas, los distintos shows, cómo fueron. Y las notas las van a tener seguramente la semana que viene. Pero vamos a escuchar un poquito de Perfectos Embusteros. Cada vez que me voy, Willie Harrington, en un ratito hablando con nosotros. Y es uno de los estelares que en un ratito más va a estar tocando en v i v o Estamos escuchando a Willie Harrington, que en un ratito va a estar charlando con nosotros. Están preparadísimos para salir, seguramente, a tocar con Estelares. Acá me dicen que está. Estábamos escuchando este tema de Perfectos Embusteros, una banda platense que se las trae. Son muy perfeccionistas, trabajan mucho en los temas y en los videos también. Así que、eh, después vamos a escuchar un tema que se llama Déjame por la mañana, que es maravilloso y que seguramente les va a encantar. Así que quiero que lo empiecen a escuchar aquí en la radio y aquí en todo Buenos Aires. Pero vamos a charlar con él, con Willy Harrington,、eh, violero de Estelares y también de Perfectos Embusteros. Hola Willy. Hola, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están? Maestro, ¿cómo estás? ¿Dónde, ¿Por dónde andas, Willy? ¿Cómo andan? Mirá, por acá en Córdoba, en una localidad que se llama Hernando, capital del Maní. Capital del Maní. <risa> si me lo.、Sí. Bueno, hay cerveza por lo menos, sí. Mirá,、eh, debe haber. Lo que pasa es que vamos a tocar re tarde, tipo tres y media de la mañana,、ah. con los estelares. Sí. Así que todavía estamos. Me acabo de bañar. Llegamos hace un ratito. ¿Qué estás en el hotel ahora? Sí, estamos en el hotel. Algunos salieron a comer.、Eh, yo opté por quedarme y bueno, e n o t r o ratito salimos. Está para muy, el boliche. Está l boliche e muy bien, che.、Sí, bueno, ya vienen la, ultima, la semana pasada. Estuvimos en Grop juntos y también fue tarde ese show, eh. Fue tarde, pero el de hoy va a ser aún más tarde. O sea que a las 5. ¿A quién tocan a las 3? ¿Me dijiste? Y 3 y media. 3 y, y media de la mañana. Che, ¿cómo la pasaron el otro día en Grove? Estuvo muy bueno el show, güey. ¿eh? Estuvo muy bueno, la verdad que. Con, bueno, el, el, para la gente que p u é s no sabe de qué estamos hablando, estuvimos en Grove, que es un, ¿Un, un, bueno, un, un boliche muy, muy importante de Buenos Aires, donde tocan bandas, ¿sí? artistas de mucho renombre, y bueno, tocamos. Con Estelares,、Ajá. luego de l e y v a que es un artista español, y antes de Tipitos.、Exacto. Así que fue una, una noche bastante, bastante importante, digamos, con, con artistas de, de, buen, de buen peso. De hecho, l e y v a está tocando lo d la p a l u z a si no me equivoco, hoy. Ajá. Así que bueno, imagínate lo, lo que ha sido y ha estado ahí con ustedes tocando.、Eh, la verdad que fue una noche muy importante, muy linda, y sonaron la verdad impecable. Manuel estaba encendido en esa noche en el g r u p ¿eh? Sí, la verdad que estuvo muy lindo, un placer estar ahí. Che, escuchemos una cosa, Willy. Todo, yo les contaba a toda la gente antes de que salgas al aire de que Estelares tiene este, como satélites, se puede decir, como son、eh, pequeños embusteros y ranas, t o d o l o que andan dando vueltas por ahí,、eh, que son, forman parte también de, toda, de todo ese mundo estelar. Pero bueno, perfectos embusteros en donde es tu banda.、Eh, contanos un poco de lo que estás haciendo y lo que piensan hacer este año. Bueno, ¿cómo no? Antes quisiera saber si vos me escuchás bien, p e r f e c t o yo te entiendo, pero te escucho medio cortadito. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Ah, joya. Bueno, mira, Perfectos Embusteros es una banda que yo tengo hace ya del año 2009,、eh, que bueno,、eh, antes que yo ingrese como músico estable de la banda Estelares. Y bueno, son temas míos.、Eh, canto yo, tocamos con Santiago Bozzolo, que es el bajista, Pablo Orio, el guitarrista. Bueno, el batero que grabó el disco se empezó a dedicar a otro tipo de cosas de la música. Ahora tenemos un batista e r nuevo. Y bueno, tenemos un presente bastante lindo porque estamos sonando en algunas radios de Capital, sonando en La Plata, en Junín. Ahora tenemos algunas fechas en Junín,、eh, en La Perda también.、Uh -huh. Así que bueno. Están preparados para un año, la verdad, importante. Estamos preparados para un año bastante importante. Ya no vamos, nos vamos a meter a grabar. Lo que va a ser el segundo disco de Perfectos Embusteros, que espero tenerlo para, para fin de año ya cerradito. Así que va, va a h e r va, va a incluir canciones del mismo estilo, rock pop, que v e n i m o s haciendo siempre, y también vamos a, a como siempre, a meter canciones de, de, de, tirando para otros lados, para meterle un matiz. un Poco interesante.、Eh, ahora, en un ratito, vamos a escuchar el, el tema de, de, del corte que es cada vez que. No, perdón,、eh, déjame por la mañana, que es el tema anterior, y bueno, que está muy bueno y el video también me gustó muchísimo. Bueno, muchas gracias. Este fue el primer corte de difusión cuando sacamos el disco.、Eh, luego sacamos otro corte de difusión con video que es de la canción El Traje Marrón. Sí. Y bueno, ahora estamos. Eh, pensando d e sacar un nuevo video con, para hacer corte de difusión,、eh, otra canción que se llama Fácil, que esa canción la seleccionaron en la, en la 100, en, ahí en Capital,、sí. y, y la están pasando, la están rotando. Nosotros no llevamos el disco nada, o sea, no es que fuimos o, o pusimos plata o dijimos por favor pasanos porque、eh, nada, no, no sabemos cómo llegó el CD realmente y, y lo están pasando, así que una alegría bárbara. Que Y bueno, que nos estén dando un poco de manija de difusión. Y、Así、está que... bueno, y aparte que se vengan,、eh, empiecen a sonar acá en Capital, es muy importante para la banda. No, en La Plata ya los conocemos, la gente que va, es gente amiga, gente que está, tiene una relación directa con vos, pero está muy bueno、eh, que empiecen a sonar en otros lugares, y Capital es el lugar ideal, ¿no es cierto? Sí, ni hablar, es el lugar ideal. Hemos ido a tocar、eh, un par de veces ya a Capital.、Eh, el año pasado fuimos una vez, el ante año pasado también estuvimos, siempre en fechas autogestionadas. Sí.、Eh, bueno, para los que por ahí nos están escuchando y no entendieron bien, es perfectos embusteros la banda. Ajá. Así que pueden buscarnos en, ¿En, en YouTube,、U、en Bandcamp y por supuesto en, en las redes sociales Facebook, Twitter, que están los, los, los, los sitios de la banda donde pueden encontrar los videos, información. Y la página web es perfectosembusteros.com.ar, pero la acaban de bajar porque sale renovada ahora dentro de un par de semanas, no sé, una semana, dos semanas, ya va a estar. La página actualizada al año 2015. Muy bien, maestro. Ya o sea, están a full, están poniéndole mucho mucha, mucha énfasis en, en la banda y eso está muy bueno. ¿Cómo haces para、eh, llevar a cabo una empresa tan difícil en el sentido de que vas con estelares, vas con perfectos? ¿Cómo, cómo lo vas manejando? ¿Cómo te, cómo te distribuís?、Y、la única manera de manejarlo es, es dejando todo en la cancha, no、mm. queda otra. Seguramente que vos.、Eh, Te pasa algo parecido con,、sí. con el periodismo, con tu programa, con que salís a hacer las notas、sí. eh, y estás afuera de tu casa y se te va la vida a los años y uno deja, deja todo, deja todo en la cancha.、Eh, y y de, creo que eso también es lo que, lo que deja la impronta de lo, de lo que uno hace.、Eh, en mi caso, las canciones y, y, y a veces.、Eh, Se nota que uno deja todo en la cancha porque la gente, los amigos, los conocidos que escuchan el disco o gente que no conozco, que me escriben o me ponen cosas,、eh, te das cuenta que algo deja uno en cada cosa que hace que repercute en el otro y por eso es que uno después tiene como una devolución y ahí es cuando todo cobra sentido, ¿no es cierto? Esa es la idea. Vos es que mientras te e s c u c h a b a y decías eso. Nosotros con Gastón、eh, pensamos siempre lo mismo, ¿no? Que es como. Al principio parece un esfuerzo, pero en realidad no es un esfuerzo, porque lo hacemos con tanto placer y con tantas ganas,、eh, que bueno, dejas todo en la cancha, es verdad, lo que decís, clarísimo. Yo me sentí totalmente identificado, así que te entiendo perfectamente, Willy, y, y veo、eh, el sacrificio que estás haciendo, y un sacrificio hermoso, ¿no? Porque hacemos lo que nos gusta, vamos a ser claros. Sí, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, ahora estamos en. Bueno, ahora estoy. En mi rol de guitarrista y coro <risa> de Estelares en Córdoba, a punto de tocar, dentro de un par de horas, a las tres y media de la mañana, nos volvemos a La Plata y el lunes arrancamos de nuevo para Santiago del Estero. ¡Mamita! Y, y, ¡Ay,、eh, Dios! Bueno, ¿Y cómo h s i d Va a、no? ser una travesía bastante interesante, pero bueno, también es,、eh, es una elección de vida.、Ajá. Y ahí ya te, te, te termino de cerrar la, la, la, la respuesta a lo que vos me preguntabas. Es, es una elección de vida. Que, que bueno, mientras el cuerpo aguante, uno, uno deja todo en la cancha. Y por supuesto, que además de tener la, la, el honor de acompañar a esta banda tan importante como es Estelares,、eh, de tocar las canciones de esta banda, de colaborar, de participar,、eh, de disfrutar cada show,、eh, tan, y bueno, también tengo mi, pro, mi propia vida artística y mi, y mi expresión musical, la dejo en Perfectos Embusteros, que bueno, son canciones mías que armamos con la banda, por supuesto. Cada músico en la banda deja su, su, su, su, sus ideas, su, sus aportes, que son fundamentales, porque uno, como el, el camino de músico solista, es, es, es muy limitado, porque uno va con su propia visión. En cambio, cuando estás en una banda, como Perfectos y Musteros, cada cual aporta. Che,、sí, no, pará, acá te estás yendo de mambo con esto que estás diciendo, con este acorde, con esto. Y, la, y es como que se produce un equilibrio que, que no es más ni menos que. Que la, la gracia y el placer de, de compartir lo que uno hace con otros seres semejantes a uno, y bueno, y el efecto multiplicador que eso genera.、Eh, es cierto, vos sabés que el otro día hablábamos aquí en, en el programa, en una de las notas,、eh, una、bueno, de las tantas notas que hacemos, y decíamos que es llegar, viste, que es llegar.、Ah, cuando vos decís no, porque quiero llegar, y, y no sé hasta dónde, qué punto que es llegar, ¿no? porque、eh, lo que estás haciendo es tanto placer y tantas cosas que te dan que se puede decir, bueno, yo ya llegué a esto, ahora. Eh, va a venir mucha, van a venir muchas más cosas, pero eh, eh, la gratificación. Uno quiere llegar a gratificarse, me parece, ¿no? Claro, el tema es que no hay que. Si uno hace las cosas para llegar a algo,、eh, lo único que vas a ganar es una altísima dosis de ansiedad en tu vida y que te vas a llevar todo por delante y vas a andar a los tropezones,、uh -huh. me, me parece.、Sí. Viste que los, los grandes sabios orientales dicen que. Que no, hay que no existe ni el futuro ni, en, ni el pasado. O sea, es, es el presente, nada más. Y es que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con, con, con ustedes. Es un momento placentero, gratificante.、Eh, hay gente que quizás no, no, no me conoce, que está sabiendo algo de mí,、eh, o, de, o de perfectos embusteros. Van a escuchar nuestra música. Ese es el presente para mí, como en, en tu caso de estar haciendo esta nota.、Eh, pensar en que mañana hay que llegar, me parece que. Eh, esta, esta manera tan vertiginosa de vivir, tan, tan mercantilista por momentos,、eh, nos no enferma un poco el, el alma de pensar q u i e r o llegar a ser famoso. No, no, no se trata de eso. Porque si es por dinero o por fama,、eh, no sé, haríamos otro tipo de cosas.、Eh, la gente que busca dinero y, y, y poder y fama no está ni haciendo música ni atrás de un micrófono y probablemente no está escuchando este programa tampoco. e、sí. s t o que están. Detrás de, ese, de, ese, de, ese, de esa meta. Pero es cierto que, que en, en el tema de los artistas, por ahí, bueno, es lo que se nos inculca desde que nacemos, que todo se trata de comprar y vender y ganar. Y bueno,、eh, de eso un poco habla la temática del disco. De hecho, se llama Nada es mucho, la, el disco. Sí, hay、mira. una canción que así, lo, que así lo titula. Y bueno,、eh, dice que nada es mucho y todo es poco,、eh, el, el estribillo.、Ajá. Y bueno, habla un poco de eso, ¿no? De, de que. Parece que nada nos alcanza, porque a, a dónde, si tocas en el Gran Rex, te va a parecer poco y siempre vas a querer más. O sea,、eh. o sea, lo importante es disfrutar cada momento. En donde sea, y, ¿no? Y cuando uno hace las cosas con, con el corazón puesta,、eh, puesto en eso,、eh, no importa si tenés 10、eh, espectadores o 10.000, o 10 tipos que te escuchan, o 10.000 tipos que te escuchan de audiencia en un programa de radio. Lo importante es que vos lo haces con el corazón y siempre eso te va a sumar y te va a. Te vas a sentir reconfortado. Es mi visión, disculpen、no, si l o aburrí un poco. No, está bueno y es cierto. Y me hiciste acordar、eh, en, en una, el Pelado Cordera, en un show en España.、Eh, ¿Viste cómo se hacen los Pepsi, que hay distintos este, escenarios?、Eh, y, y bueno, y ahí la gente va, va pasando de uno a otro. Bueno,、claro. eh, en uno de ellos,、eh, ellos tocaban n una parte cerrada, en una carpa, qué sé yo, y sale a ver cuánta gente había y había una sola persona. Y se dio cuenta, entró y dijo: Muchachos, hoy tenemos que tocar a full porque tenemos que romperle la cabeza a una sola persona que nos l l e g a a ver. Después se llenó el lugar cuando empezaron a tocar. Pero esa fue la impronta con la que salieron. Es decir, tenemos uno, vamos, con todo. Y eso, la verdad, que está muy bueno. Yo lo vi como algo muy lindo, muy rico, y, y es más o menos lo que vos estás diciendo. Podemos tocar para uno, para diez. Circe, me pasó lo mismo con los chicos de Circe. Estaban tocando、eh, como banda soporte de Metallica, y me dicen, y una vez le dijimos al, al soldista que baje para hacer más número. <ríe> o sea.、Claro. Y, y bueno, y esas cosas son gratas y son lindas. Eso fue lo que pensaron cuando estuvieron tocando como banda soporte de Metálica, es, es re loco lo que,、eh, lo que pasa con los músicos y está muy bien. Y lo dijiste con mucha claridad, Willy. Bueno, bueno, muchas, muchas gracias. Y bueno, como decía Freddy Mercury, el show debe continuar. ¿no、el、cierto? show debe c t i r exacto. El show debe continuar. Che, te dejamos que vayas tranquilo, que te relaje. s Que dentro de un rato van a estar tocando con estelares. ¿Dónde e e s que están exactamente? Estamos en una localidad que se llama Hernando, ¿Ah? a, 10, a 80 kilómetros de Villa María, en la provincia de Córdoba. ¿no? Y es la fiesta del Maní. <ríe> es la fiesta del Maní, exactamente. Ahí vamos. ¿El c a s t ó n estaría muy leído? No? No no, no. no, no, no, dice que no, que no tiene, estaría. No, no sé, no sé. Cada <ríe> no cual sé,、no、será、sé. cargo. Cada cual será cargo. Escuchame. Así que bueno, me, me vuelvo con unos paquetes de, ma de Maní. Bueno, <ríe> bueno, traemos... te... te esperamos, te esperamos. Bueno, muchachos, ante todo, gracias por, por esta. Nota por este momento que compartimos, y bueno,、vale. espero que les guste la música de Perfectos Embusteros, ver, que vamos、vos. a estar tocando en Junín el 4 de abril y en La Plata, en un teatro, el 18 de abril. Y si, bueno, si pueden, acérquense al Facebook, Perfectos Embusteros, sitio oficial, que ahí van a encontrar videos de todo. Búsquenos por YouTube, búsquenos por donde quieran, que estamos ahí en las redes dando vuelta para que, bueno. Se acerquen un poco más a lo que hacemos. Gracias, Willy, querido. Y bueno, realmente, y vamos a ver cómo ordenamos cuando tengan la agenda más o menos armada para que se vengan acá a la tribu uno de estos días. ¿eh? La verdad que tengo muchas ganas de que estén acá y charlar más tranquilos sobre toda la historia. Yo a mí me gusta que la gente conozca tu historia y de ahí en más empieza a conocer tu música también. Me parece muy bien.、Dale. Bueno, muy agradecido y cuando quieras coordinamos、Dale. y lo mandamos para allá, al ¿Abra? estudio. Abrazo grande a Manu y a los chicos, che. Bueno, ¿cómo nos serán dados? Y ¿Eh? eh, bueno, pásenla linda y disfrútalo. Gracias, muchachos. Buenas、amigos? noches. Conmigo, nos vemos. e s t a m o s hablando con Willie Harrington,、eh, guitarrista de Esterhals y también de Pequeños Embusteros, una banda que, la verdad, a mí me encanta y me gusta lo que hace. n Tiene muchísima p o l e n t a Perfectos Embusteros. Además, está conformada por Santiago Bosolo y Pablo Orio. Ajá.、Eh, vos sabés que es una, una banda p l a t e n s e que tiene mucha proyección y está bueno que empiecen a sonar aquí, como todas las bandas, ¿no? En La Plata tenemos muchas. Platas,、eh, muchas bandas que. No, plata no. No, me plata, me plata no, pero muchas bandas que suenan、eh, muy bien y está bueno que los empiecen a conocer. Así que vamos a escuchar un poquito de Perfectos Embusteros y quiero decirles que todo esto sale perfecto, pero sale muy bien porque está Paulita. A l l á en Laplata, que nos, nos mandó todo más o menos preparadito. Y la otra Paula, que es nuestra operadora, que tiene unos dedos increíbles y que siempre nos da una mano y nos ayuda. Así que gracias, Pauli, por estar acá con Esta nosotros. s e s t a v e z hicimos los、haciendo. deberes? Hicimos los deberes. A poquito vamos haciendo los deberes con Paula eh, eh. para que esté tranquila. La primera vez, que el primer programa lo hicimos con ella. Y Fue increíble lo que nos ayudó y lo, lo, en el corazón, porque si no, no o p después m o salir alguien. Ahora de seis programas, de, de a poquito vamos tirando. Gracias, Paula, por eso、eh, vamos a escuchar un poquito de Perfectos Embusteros. Un temón, uno de los temas que han sido、eh, grabados y que están en el v i d e o así que lo pueden disfrutar a través de YouTube también. どうしても良いです。 よく聞いてください。 どうもありがとうございました。 La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción, un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo,.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 Agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podes faltar. 10 de marzo, ¿Tanguchero? lunes a viernes, de 12 a 14 horas. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo: Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar Man, man. Unión de las artes combinadas. Todos los primeros sábados del mes, de 14 a 20 horas, diseñadores y artistas exponen y venden en el bar de FM La Tribu. Lambaré 873. Invita KTCT, compañía de diseño. Acompaña r a d i o r u e d a c o m a r Arena. Charco... Charco de arena. El sol, ese amanecer, desde el 2 de marzo, que a día a día nos da vida, de 9 a 10 de la mañana.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 La resistencia es sonora. Sonidos, sonidos, clandestinos. sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa. Sonidos clandestinos d e s p e g a Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. c、sí, h gracias por eso. Yo te quería nada más que charlar un poquito y que sepa la gente lo que están haciendo y que ahora están en Grop listos para salir a tocar. Gracias, loco. Sí, ¿eh? Ahí vamos a tocar. No, no, por favor, un,、sí. un placer. Para toda la gente que escucha y hace acá Rock, les mando un abrazo grande. Pablo de los Tipitos y vamos adelante. Gracias, p o u l i t o No, a vos. Bueno, gracias a vos por la nota y ya pronto estaremos tocando en el programa. Gracias. gracias. Bueno, para la gente de acá Rock, un saludo de Ranastoro. Gracias, amigo. Hace frío. no sé qué hacer. バスは2008年、1000年、no、とてもいい o す。とてもいいです。とてもいいです。とてもい r です。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。と o もいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいで e とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。a て ぼす。 Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, nació el 21 de marzo de 1946. Fue un músico multiinstrumentista, poeta y cantante argentino, líder de Los Abuelos de la Nada, banda increíble del rock nacional y autor de canciones como Himno de mi Corazón y Cosas Mías. Es uno de los que forma parte de los pioneros, de una de las primeras camadas de. Del rock nacional argentino, por eso es tan importante para nosotros. La verdad que sí, es un músico de la hostia, diría yo. Me encanta, lo he visto, lo, tuve la suerte de verlo en vivo muchas veces.、Eh, y la verdad que era, decían que era un saltimbanqui en el escenario, y es cierto, llenaba el escenario cada vez. Yo tengo el recuerdo de él、eh, maravilloso: de que、eh, se ponía a cantar bueno, y se agachaba. Y sacaba todos los instrumentos de percusión, hacían ruiditos, volvía, seguía, hacía otra cosa. Todo el tiempo estaba en movimiento en el escenario, más allá de que esté cantando Andrés, por ejemplo, en este tema, él estaba al lado y hacía todo tipo de cosas, este, de, en este caso de percusión, ¿no? Pero siempre estaba moviéndose para todos lados y, y tratando de, de llenar todo un espacio que era. La verdad que lo cubría de una manera increíble. Esa banda estaba conformada por Cachorro López,、eh, Polo Corbela en batería, Andrés Calamaro,、eh, Miguel Abuelo y Gustavito Bastarrica. Y, o sea, y Daniel Melingo también en la parte de viento. h a c r a n una banda de la hostia, sinceramente. Y bueno, cuando tocaron el Luna Park, tengo una anécdota con eso.、Eh, si pueden ver una foto. Eh, de Miguel Abuela. v e a n l a que es una foto, foto que tiene、eh, que en el Luna, que es como que está cantando y como que tiene、eh, una lágrima, una lágrima ¿no? como de sangre. Y todas piensan que es maquillaje, y en realidad es que le habían tirado、eh, un elemento, no sé, una botella, no sé qué le tiraron. Lo cortó y él siguió cantando con esa lágrima y esa foto que la pueden ver en cualquier lado,、eh, que todo se piensa que es maquillaje. No, señor, era sangre y Miguel Abuelo siguió cantando históricamente. La verdad, que、eh, es un músico que lo admiro. Lo voy a admirar siempre y era un frontman increíble, aparte d o ¿no? Impresionante lo show que hacía, se la v a n c a b a adelante del escenario de una forma increíble. Y es cierto, tengo que decir que cuando cantaba otro, él igualmente estaba ahí adelante, y acompañaba、eh, y se robaba la escena también. ¿eh? Y se s í a b a y se seaba. Pensemos que Calamaro es una persona que tiene mucha presencia arriba de un escenario. i m a g i n e m o s n o la presencia que tenía también、eh, Miguel Abuelo, que él había venido en realidad a cantar folclore. Y se, se unió a, a los llamados hippies de Plaza Francia. Y a partir de ahí empieza a hacer carrera y en el 68 hace Los Abuelos de la Nada. Una curiosidad fue la semana, pas no, la semana pasada, no, la semana anterior, estuvimos charlando aquí con Ciro Fogliata.、Eh, un, también junto con Lito Nevia、eh, conformó Los Gatos. Y él contaba que Miguel Abuelo iba a la cueva y iba con un librito. Y iba con la novia, pero a, a mirar, a, a ver cosas, a boludear. En sí, sí. Claro. Y bueno, y de repente agarró toda esa b e t a y empezó tocando. Y bueno, se juntó con todos ellos. Estaba en el lugar preciso y el momento preciso también. ¿no、Un ¿cierto? poeta increíble, Miguel Abuelo. Un poeta genial para, para sentarse, leer las, las letras. Sí, yo les recomiendo que lo hagan. Eh, ha hecho un disco solista, uno de los discos solistas、eh, que es maravilloso, el que más conocen. Así que yo se los voy a recomendar que puedan este, escuchar y leer. También mucho sobre Miguel, ya sea su biografía, que es muy rica, hay, hay anécdotas que se yo, por ejemplo, Pipo Lernu,、eh, cuando cuenta, bueno, que fue el que hizo ayer, uno de los autores de Ayer Nomás,、eh, Pipo Lernu me contaba que、eh, cómo se conocieron con Miguel Abuelo,、y、que es algo increíble: q u estaba e n en el medio de una ruta, creo que la ruta de la costa. Y él sale a la mañana a hacer dedo. Y unos 50 metros este, atrás había otro tipo haciendo dedo. Y era Miguel Abuelo. Y lo sube el mismo auto. Y ahí se conocen. O sea, una cosa rarísima.、Eh, ¿Cómo se conocieron? Después de ahí se lo llevó a vivir a la casa. Eh, y Se fueron a Europa, hicieron los abuelos de la nada y, todo, y apareció todo lo que ahora están viendo. Se lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero la historia es mucho más precisa y es mucho más linda para, para leerla y para escucharla. Ya l o vamos a llamar a People h e r n o para que venga y nos cuente eso. Miguel finalmente fallece、eh, en el año 88 a causa de VIH y fue una década como que tuvo. Pérdidas importantes como el caso de Alejandro de Michele en el 83, de Luca Prodan en el 87 y de Federico Moura en el 88. Fue como la época post-Malvinas y la decesión de estos grandes artistas. Y ahora nos vamos a ir con un tema de, de Miguel, de los abuelos de la nada en sí, pero que hace un relato inicial. Que es maravilloso y que siempre todo aquel que le gusta a Miguel Abuelo eh, sabe eh, y, y lo conoce y lo, le apasiona esta parte del relato. Que dice todo, que, bueno, la primera parte, ¿no es cierto? Que dice: Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Yo、no、te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre. Te llamé mi vida. a c a Rock, el lugar de encuentro de la tribu r o c k e este r a Todo m u n d o s e hace r a もう一つのことは何でもいいですよ。 Que a las 127 bis ¿eh? que、え No sé, bueno, han tenido algún problema con e l c u l o pero en cualquier momento deben estar por aquí dando vueltas por la calle Lambaré. Seguramente han venido o los acobardó el frío por ahí. No, sabe, no, no creo, no creo, deben estar por ahí. Pero viste qué lindo suena, ¿no?、Es、impecable, te estaba diciendo eso, tiene un sonido bárbaro. ¿Un sonido ochentoso, dijiste? Sí, como un sonido ochentoso. Sí, puede ser, puede ser.、Eh, Vamos a contarnos un poquito a la gente dónde se puede comunicar con nosotros. Se pueden comunicar telefónicamente al 4 8 6 4 0489 o al 48 66 1095. Además, estamos en Twitter, somos acarrocoke k o en Facebook, rock de a c á m u n d i a l También, si quieren ver el contenido de este programa, por ahí ahora te tenés que ir, estás preparado para salir y querés saber qué es lo que viene o querés escuchar, puedes entrar a acarrocoke.blogspot.com. k Y ahí están todas las entrevistas. Sin duda.、Eh, bueno, yo siempre repaso un poquito. Bueno, uno lo hace por una cuestión de control del programa. Pero está bueno porque tenés toda la información y van, podés escuchar el programa enterito.、Eh, que lo colgamos más o menos los días miércoles, calculo. Sí, a mitad de ¿eh? semana. A mitad de semana, denos un poquito de tiempo. Nos vamos de acá y lo hacemos este, bien prolijito. Pero la idea es que nos sigan a través de la página de Acarroc. ¿no? Tenemos 200 empleados. ¿no? Sí, hemos llegado a los 4.500 likes, me gusta.、Ah, así que te tengo.、Gusta. No, 4.500 no, 4.000 y pico, bueno, sí, 4.400 y pico. Ya llegamos, ya llegamos, ya falta poquito. Queremos llegar a 10.000 a fin de año. Fin de año.、Ah. Así que bueno, estamos preparados para eso. Esa es nuestra idea, vamos a ver si podemos llegar, ¿está bien? Yo creo que sí. ¿Vos crees、le、que ponemos sí? Ponemos mucha voluntad. s、eh, voluntad le ponemos a la página, más no podemos. Pero bueno, esta semana hemos tenido casi más de 100 o 150、eh, seguidores más. Así que ha sido una semana productiva, se puede decir. Y como siempre, invitamos a las bandas que si quieren venir aquí se pueden comunicar con nosotros acá, Rocko k -Rock、okay. Eh, arroba gmail.com Exacto, nos mandan algún mensajito, lo que sea. Los... O por Facebook, también por Twitter. Por、no. Twitter, por donde sea, pero bueno, en ese, en ese mail se pueden comunicar directamente con nosotros. Les decía que estamos esperando los chicos de la 127 bis, pero vamos a escuchar un poquito más de su música, así vamos a seguir disfrutando de lo que se viene. Y también ¿también? se viene a Mel. ¿no? Y se viene a Mel en un ratito más aquí, en Acá r o c k Casi un manicomio cultural y emocional. La gente se rige por emociones, por sensaciones y por deseos. Y eso es la tribu. La tribu. Un loquero auténtico. 25 años. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a f u n c i o n a r i o a c e t e c a r g o c o m Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio Publicitario. Porque creemos que Latinoamérica es un faro que ilumina nuestras esperanzas, seguimos empeñados en dar la batalla informativa y contracultural. Resumen Latinoamericano. Un programa bajo la conducción del periodista Carlos a z n a r e s Todos los domingos a las 9 horas, las rebeldías y las experiencias de poder popular de Latinoamérica y el mundo. o FM La Tribu Noticias La Agenda Periodística de la Tribu En línea Online www.fmlatribu.com.br Noticias Noticias En línea、eh, Señores, vamos a terminar viendo el Pacífico desde este lado Ay, no, no hay condiciones institucionales para que este o sea de, de real calidad La memoria La agenda periodística de la tribu online está ocurriendo en varias provincias, no solo en Comodoro Pi. Estamos reclamando la efectivización de los compañeros en el trabajo. www.fmlatribu.com.br. Noticias. Tenemos que estar acompañando a los testigos que se presentan. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. ochenta ocho punto y siete Retransmite radiorueda.com.ar Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros, sarmiento l m i e n t t o c u a o l s i i s c e s veintitrés Vidrios Eli, cuatro t 8 6 2 0 3 7 4 Vidrios Eli, arroba gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eri, desde 1969. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria contra flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa, autogestiva, independiente y vegana. Feria contra, Feria contra flecha. Todos los segundos sábados del mes en el b a r de l a t r i a u m l a m a m b a r é 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. f e r i a contraflecha. Tráete las alas a contraflecha.com. g m a i l Fin de espacio publicitario. Publicitario. Publicitario. publicitario. Esto pasa en la tribu. Alejo Fernández. Detenido en la unidad 19 de Ceiza. A ver si nos entendemos. Si hablamos de droga, ¿sí? Una persona no puede traer un kilo de cocaína al complejo de Ceiza.、Uh -huh. ¿Qué la trae? Sí, e l mismo servicio. Entonces es el que le da luz verde. Esto pasa en la tribu. Entonces, nosotros nos enseñaron de chicos a prender el, el fuego, se、si、hacía así. La tribu. ¡Encendida! Encendida. Bueno.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 En la carro que estamos escuchando a Mel, que bueno, prometieron estar en un ratito nada más, así que bueno, estamos, tengo acá el disco en mi mano, s u e n a tienen un sonido muy particular, ¿no es cierto? Está buenísimo, estaba viendo que la tapa tiene un gato y. por sí. Lo que Sí. Al nombre se lo pusieron porque uno de los integrantes tenía un gato que se llamaba Mel. Ah, por ahí viene la Entonces, cosa. Entonces, ahora en la tapa del disco hay la foto de la cara de un gato. Es un hermoso disco de 19 temas. Es largo, un、extenso. disco largo, extenso.、Eh, cuando hablé con ellos me habían dicho que, bueno, tenían muchos,、eh, cuando empezaron a componer en el primer disco, dejaron muchos atrás y querían en este,、eh, bueno, compensarlo y poner todo lo que tenían directamente en este nuevo disco, que son de 19 temas. que La verdad, uno mejor que otro, es una banda muy especial y con una influencia grande. La verdad, se escucha. Este, que la familia Espineta anda, anda dando vueltas por ahí, ¿no? Y seguramente los integrantes son Francisco Zunana, Gonzalo p a y a s Gustavo Espineta y Pablo Castañeris. Así que, Gustavo Espineta, que. Grabó harto con el flaco, ¿no? Ni más ni menos, grabó no, nada ni más, ni más ni que harto. ¿eh? Como, como, si、como si fuera poco. Como si fuera poco. Le quiero mandar un beso grande a Alejandra, gracias por estar escuchando, v Ale, y compartir n u e su t r bajón con nosotros. <risa> no. Le mandamos, <risa> le mandamos un b e s o grande. Y bueno, ya te prometo, v Ale, que cuando hagamos en La Plata el show con c i r o casi seguramente va a ser a fines, van a tener una entrada para vos y para alguna amiga o amigo que tenga ganas de, de ir con vos a, a compartir ese momento. Y si no, te venís con nosotros, Ale. Sí, o ¿Eh? i no, para algún otro show también. Sí, si o otro、sí. show acá, sí, no hay problema, vamos a tener muchas entradas para regalar este año. Así que bueno, estás invitada de lleno, pero bueno, una pena. Pero la verdad que tenemos muchas ganas de que la gente que nos escucha、eh, pueda disfrutar de los distintos eventos, de los distintos shows a donde los vamos invitando. Les decía que estábamos escuchando a Mel, pero también estuvimos en Group, como les conté, con los tipitos. Muy buena el show de Group. ¿Te gustó? Yo pensé que, que iba a llegar tarde. Salíamos de acá, hacíamos el móvil、sí. y llegamos justo. Me parece que llegamos. ¡Qué enganche! Justo, que... Impresionante, impresionante.、Sí. Eh, llegamos justo para ver a Leiva, que la rompió también, porque tiene un público que, si bien es un artista reconocido en España, acá es un poquito desconocido. Por ahí la mayoría de la gente iba a ver a Tipitos y a Estelares, y sin embargo se llevaron un show increíble de Leiva. Yo les quiero contar una, una anécdota con Leiva. Yo estaba en la puerta porque estaba haciendo notas justo cuando estaba saliendo con ustedes al aire. Hacía notas con la gente y qué sé yo en la puerta de l g r u p o e n ese momento,、eh, momento llega Leiva. Entonces va a entrar y el de seguridad le dice: Estamos hablando de un tipo, yo, ¿cómo les puedo explicar? En España hace show s para 30.000, 40.000,、claro, 50.000 personas. De ¿no? pereza, claro, uno de los integrantes de Pereza. Claro, uno de los integrantes de Pereza. Un tipo, ahora sin ir más lejos, está tocando en el Lola Palusa、claro. junto a Robert Plant y, y Deep Purple. O sea, para que t e d e s una idea. Llega g r u p o y el tipo de seguridad le dice: No, mira, está tocando、eh, para. ¿Cómo se llamaba? Una, una banda de reggaetón. Ah, sí, Arcángel. Arcángel. Arcángel. Mira,、eh, no, está tocando Arcángel y tiene los camarines ocupados. Y Leiba a d e c i r bueno, ¿qué hacemos? Y no sé, anda a t o m a r un café, <risa> agarró las cosas y se fue a tomar un café bien, bien. a una esquina. Y yo digo, una cosa real. Bien a u n a cosa r a r u n o s a r a el Lord tuvo problemas, pero la verdad es difícil. Eh, que alguien es como que venga, no sé, Fito p á e z a la puerta del grupo y le diga, no, mira, anda a otro lado porque la c a m a r i í a es o c u p a d a O sea, te digo Fito, te digo Charlie, te digo un tipo sí, sí, sí. muy famoso en su país, ¿no? Y que de repente, bueno, les pasen esas cosas, es muy extraño, muy raro. Y bueno, quedó como anécdota: el flaco no tuvo problema, un gentleman se fue no sé a dónde y volvió al rato con su viola y hizo un show increíble en el g r u p Eh, la verdad que estuvo muy bueno y después tocaron、eh, Estelares, que también levantó muchísimo. Y al final, que es muy difícil tocar último. Estamos hablando de 5 de la mañana. Sí,、eh, hablamos con el baterista de Tipito y él me dijo el porqué. Por culpa mía tocamos último. Le digo: ¿por qué? <risa> porque me compré una batería de la puta madre y no la puedo usar. Porque siempre. Ah, claro, la batería queda estable. La batería queda estable en los distintos shows y es una misma batería que van tocando todas las bandas. Entonces dice: Yo quería tocar con mi batería. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían que tocar las otras dos antes y ellos tocar últimos. ¿eh? Claro, claro. Pero... Entonces desarmaban todo y entraba la batería de Tipito. Exacto. Él quería estrenar su batería. No estrenar, sino usarla. Claro, o se compró una batería, este, una grossa, y quería. Estrenar, ¿no? Para un músico no hay nada como su instrumento. Y claro. Es algo muy personal. Exacto.、Eh, así que bueno, dice, por culpa mía, pero eran como las 5 de la mañana cuando estábamos haciendo l a nota en Camarines. Y bueno, fue una nota muy íntima, muy linda. Charlamos un ratito nomás, pero sirve como para sentar precedente que hemos estado ahí dando vueltas en, en Group y que nos quedamos hasta qué hora, Gastón. Y serían las 6 y media. 6 y media,、si、perdimos el camino para la, la playa. A mí se me complica cuando voy a un lugar y salgo y es de día. Yo sentía que era de noche todavía. Y <risa>、bueno, Me vuelvo medio m u r c i e l a g o Te v o l v s mal. Igual volvimos mal. medio topo. Más Bastante,、no sé, pues. Menos mal que nos fuimos en auto porque volvimos en unas condiciones <risa>、sí. que no se las puedo contar. ¿no? ¿Cierto? Pero、eh, es todo muy bueno. Es todo libre ahí en Group. O、pagás una pulsera, que yo y nosotros más o menos tuvimos todo libre también. Así que hemos tomado un poquito de una s e r v e c i t a Agradecemos agrade. a la gente de la organización. Exacto, agradecemos a todos cómo nos han atendido. Y vamos, vamos a dedicarle esta nota y después el tema de Tipitos. A Alejandra que nos está escuchando, gracias Ale、eh, por e s t a r e escuchando y haciendo compañía. Ojalá te sirvamos de compañía de eso, de que a la noche, un sábado a la noche, bueno, escuchás un poco de música. Vamos a escuchar lo que nos decían los chicos de Tipitos antes del show en Group el sábado pasado. Estamos re viejos ya, porque son las cuatro y pico de la mañana, los tipitos están a punto de tocar. ¿Quieres? No, son las cinco y cinco de la mañana. La puta madre. Bueno, estamos listos para tocar. ¡Pip! ¡Pip! En 5 el... horas, cinco minutos. Increíble. La verdad que, che, gracias por atendernos un ratito antes del show.、Eh, bueno, estamos, estamos tranquilos antes de empezar, ¿no? Bueno, estamos, dijo el mosquito, el que va a tocar no es、oh. vos. Estamos súper tranquilos, tomando un whisky lin. Para hacer el aguante, porque si no me quedo dormido, es una hora un poco dura para tocar. Este, yo ya, tipo una y media, dos, en mi casa estoy durmiendo, o mirando la tele a punto de dormir. Así que fue bastante difícil mantenerme despierto para llegar a hora. Pero bueno, estuvimos escuchando un poco a Leiva. A、Estelares. Los chicos de e s t e l a r e s también, así que do, dos bandas muy muy buenas. Esperemos estar a la altura para cerrar este evento. La verdad, que sí, yo creo, no tengo ninguna duda, la gente está esperando eso. Y bueno, eso también está bueno porque cierra la banda que tiene que poner todo ahí arriba porque la gente está ya. Media copeteada, cansada, y ustedes la van a despabilar seguramente o no. Muy bueno con eso, ¿eh? algo que tiene que despabilar. <risa> y sí, esperemos que sí, no, yo creo que va a estar todo bien. La gente está con, yo la veo muy bien a la gente, veo que tienen una pulserita que significa que parece que e s c a b i a n gratis toda la noche. Sí, sí. Así que están contentos, no nos está yendo nadie. Yo creo que la vamos a pasar bien y la gente también. ¿Qué tenemos para este año de Tipitos? Tenemos, esperemos grabar un disco nuevo, estamos trabajando en e s o eso Ya、eh, tenemos alrededor entre cerca de 30 canciones. Ya que las estamos viendo, demeando, dándole vueltitas. A ver, nosotros por disco, más o menos, demeamos 40 canciones. Alrededor de 40, 40 y pico de canciones por disco. Por disco, De i s c o d las que quedan, después 11. No elegimos más o menos entre 11 y 13 canciones.、No、sé que tiene una banda. Si、sí, por disco, nos quedan 30 sí, canciones que... afuera casi. Y De hecho, para este disco estamos recurriendo a algunas que nos quedaron picando, es decir, cómo no hicimos este tema, cómo no、sale. lo grabamos, y estamos un poco revolviendo en ese arcón, sacando esos temas y viéndolos, a ver qué, qué es lo que les faltaba, por qué no fueron a los otros discos, t r a b a j á n d o l o s un poquito y también con temas nuevos, n o porque por supuesto seguimos componiendo, porque、Está、somos、bueno. un grupo que por suerte somos muy prolíficos a la hora de componer, componemos cuatro, entonces. Eh, hay, hay mucho material、eh, federico compone m u c h o letra y después música y letra componemos raúl willy y yo y después bueno como les decía w i l l fede a veces viene con 10 letras y nos reparte a los, los demás. Acá hay 10 letras pues, y nos vamos con letras para acá. ¿Es así、trabajar. nomás? ¿Es serio? o、sí. tan prolífero? Sí, sí, sí. Por suerte es así. Pero bueno, después hay que elegir lo mejor、también. Obviamente, obviamente. Pero bueno, hoy van a. Claro a... que no se choca en el disco,、Exacto. porque tampoco puedes repetirte. ¿viste? Hay temas que son parecidos, o、ah. van por el mismo lado. Entonces, después、pues, la, a la hora de elegir los temas para el disco, hay que balancear un poco. ¿no? Tampoco pueden ser todas baladas, ni todo s rock'n'roll. a d Exacto. Ni... Hoy, hoy van a ser poquitos temas. Bueno, serán 10 temas. No, un poquito más. Yo、sí. creo que vamos a tocar una hora y cuarto. Serán 13 canciones, 13, 14, como un disco, 13, 14 canciones. 13, 14 canciones. Y de ahí salen, se y, cambian y viajan. De ahí no nos cambiamos. Subimos、vamos. así como estamos al micro a dormir. A hora, Mañana a Villa Cañas vamos a tocar ahí en una fiesta que hacen, se llama Fiesta de los Artesanos en el pueblo de Mirta l e g r a n y... Y hoy vamos a hacer un show clásico, digamos, de, de, de todos nuestros cortes de difusión, más algún, los últimos, los últimos del, del, de Push, que son apostar al amor. b、eh, eh, eh, Bueno, no importa. El 2 de push,、también. estoy trabado, son las 5 y 5 de la mañana. Estamos todos trabados, no estamos solo, <risa>、sí. estamos todos muy trabados. Sí, gracias por e s o Yo te quería además que charlar un poquito y que sepa la gente lo que están haciendo y que ahora están en Grop listo s para salir a tocar. Gracias, loco. Sí,、eh. ahí vamos a tocar, no, no, por favor, un, un placer. Para toda la gente que escucha y hace acá rock, les mando un abrazo grande, Pablo de los Tipitos, y vamos adelante. Gracias, p o b l o Todo a vos, o Acústico y eléctrico, heavy metal, soda estéreo, a carroc. Acá rock, allá el resto. Seguimos en la c a r r o q u estamos e escuchando Amnesia de los Cadillacs. Temón. ¿Qué, ¿Eh? Temón. Qué lindo, qué lindo que sonó. Aparte me gustó. Hacía un montón que no escuchaba los Cadillacs. Y qué lindo escuchar lo que, lo que viene, que son las pastillas del abuelo. Qué, qué lindo. Hablando de creadores y hablando de Miguel Abuelo,、eh, p i t y es un creador también increíble. Las pastillas, no hay tema que no tenga algo que decir. Tiene como mucha lírica, canciones. Este, que... Viste que hay muchas canciones que tienen una estrofa, otra, estribillo. Y vuelven a repetir las dos primeras estrofas.、Uh -huh. En este caso, no, es toda una historia, de principio a final, todo、ah, diferente. Y si vos te pones a pensar, e s c u c h a s la canción, por ejemplo, esta que estamos escuchando, la pones, es e s、eh, toda e t una historia y la ves a la historia. Claro, es lineal la c a n c O、cosa. sea, vas y, y sentís la historia y lo que vivió p i t y en ese momento, o, o bueno... cualquiera de los integrantes de la banda que fueran que lo escribió. Pero realmente, cuando empezás a escucharlo, te das cuenta. De la claridad que tienen y lo lindo que es y lo gráfico.、Eh, porque, por ejemplo, a mí Víctor Hugo me gusta. ¿Por qué? Porque es un tipo que te hace ver、eh, dónde está. Nunca me voy a olvidar. Una vez jugaba Argentina,、eh, Israel y en, en Tel Aviv. Y antes, en la, en la previa, contaba cómo era Tel Aviv. Y yo te juro que lo vi. ¿Viste? Cuando、eh, con la palabra. Logran hacerte ver las cosas. Bueno, Pitti lo hace a través de las letras de las canciones, ¿no?、Eh, es algo increíble、eh, cómo como se manejan. Y bueno, y, y en el Cosquín Rock la rompieron en el escenario. Para mí fue uno de los mejores recitales que he visto de las pastillas. Y que este año los vi bastantes, ¿eh? Pero me gustó muchísimo hasta la cantidad de temas y demás. Eh, yo no sé cómo lo v e s vos, Gastón, pero para mí, sinceramente, Las Pastillas es una de las bandas de mayor ascenso que tenemos. ¿Viste cuando vos decís, no hay bandas que estén saliendo, no hay, este, no hay bandas que, que estén saliendo, que estén este, avanzando y demás? Y vos decís, no, mirá, tenemos Las Pastillas, que es una banda que viene subiendo, viene pidiendo pista y ya está ahí arriba, ¿no? Sí, además es una banda que toca por el interior del país muchísimo. Y ahora se quieren proyectar hacia todo Latinoamérica, incluso el año pasado nos comentaron que habían estado en México. ¿Dónde son una banda más? Son como una, como una banda aquí en Argentina que está comenzando. Esos son ellos allá. Son sus propios plomos, se llevan sus instrumentos, arman el escenario, se sientan a tocar. Es como que.、Eh... Eso nos contaba b o c h y en. n d ó n d e fue? En, en Atenas. Atenas. En Atenas, La Plata, sí. Es como que allá están naciendo o t r a v e z de、Bochy、vuelta. b o c h y es el, el guitarrista, ¿no? El guitarrista, sí, el de Barba. El, el de Barba, sí. Nos contaba que bueno, iban a hacer una gira por México y casualmente nos decían que este, toda esa gira y toda esa volvían a cero. Porque tenían que cargar los instrumentos ellos. Es i n t e r e s a n t í s i m o eso. Que una vez que、sí. llevas miles de personas, allá tiene que ir de cero otra vez. Lo ven 15 personas en un p u bar, en un b、eh, se tienen que llevar los instrumentos, tocar, armarse ellos el show, ver las mejores canciones para presentar. Es como que tienen que volver a empezar, retroceden un poco, ¿no? sin toda esa parafernalia que tienen aquí. Y ahora están haciendo un espectáculo en la o trastienda. Les cuento todo, que tengan ganas de ir a verlo, en donde、eh, es. Eh, para, o sea, es todo oscuro y escuchas solamente Teatro música. Teatro para ciegos. Teatro para ciegos. Pueden ir y disfrutarlo las pastillas del abuelo en la o t r a t i e n d a Pero vamos a tener que ir a una pausa porque si no me van a ahorcar y no quiero que me pase eso, por lo menos esta noche. Y tenemos un poquito más de ranas toro y estamos esperando a los chicos. Pero bueno, estamos en la dulce espera, ¿se puede decir? Sí, digamos que sí. Bueno, vamos a una pausa en Acá Rock y hablamos un poquito de las pastillas del abuelo y después vamos a poner un lindo tema para que lo disfruten junto con nosotros. La tribu es, en este momento para mí, un recuerdo excepcional. La tribu somos nosotros, la tribu para mí es la resistencia. Es lo que queremos distribuir, compartir. Es aquello que realmente surge con gran amor, un gran amor por la tribu. La tribu.、Eh, la tribu es、eh, la madre, es la radio que lo parió. 25 años. Soy Alberto Levos, papá de Paulina Levos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hazte cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, h a c e t e cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio Publicitario. Arena. Charco. a r c o de, de arena. sol,、eh, ese amanecer, desde el 2 de marzo, que, que a día a día nos, nos da vida. De 9 a 10 de la mañana. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo: Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar Vuela el pez, a v e n i d a Córdoba, 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, venía a conocer nuestros DJs de lujo. e n t é r a t e de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter Vuela el Pez. Pues que también limpien los hombres, poño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales a abstenerse. e n c o n t r a r n o s en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385.、Pues、que también limpien los hombres, poño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Que no hay, que no hay.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 ピースでマーク、隣さん、夜に12時14時、でン、スースー Acá o e latín y días, todo lo q diga, estoy liéntola noche. e n c e n d i d a Esto, acá e l a í n y días, todo lo q diga, estoy liéntola noche. Hola amigos de la tribu, ¿Cómo, ¿cómo les va? Hace años que no voy por ahí. Espero que estén muy bien. Les quiero desear un feliz año 2015. Lo mejor para ustedes y para adelante. Para adelante difundiendo、eh, el rock en tu idioma, como se dice、eh, afuera. Afuera es, se llama rock en tu idioma y acá es rock nacional. Vamos, vamos para adelante con las nuevas bandas. Lo mejor, pongan polenta ganas que se puede. Acá, rock. Amigos de Acadroc, k estamos en Radio La Tribu. Os quiero. Gracias por el tiempo, gracias por la escucha y gracias por el corazón. Soy Leiva. Estamos escuchando un poquito de estelares que estuvieron en group. Y como les decía, hay bandas satélites de estelares como Perfectos Embusteros y como Ranastoro. ¿Otra banda que suele hacer eso sabe cuál es? Los Auténticos Decadentes. A ver. En el caso de Diego De Marco, por ejemplo. Ah, claro, e s t、no, i n Solista tiene una banda. Este, Serrano también. Serrano en, hace, hace algunas cosas solistas, sí. Y también el saxofonista que、Ajá. tiene、eh, una banda junto con un cantante de la Versuit. e La, con el Condor. Con el Condor e s ó t á n con el Condor. O sea, sí, todos tratan de, de hacer sus propios proyectos, pero no por una cuestión de que no quieran estar en la banda, ni mucho menos. Simplemente es que por ahí no pueden mostrar. Por ejemplo, Diego De Marco,、eh, el violero de los, de los Auténticos Decadentes, a ver para que la gente lo ubique que no lo conoce, el, el que, que hizo canta, la prima derejana y todos esos temas. Bueno, él nos contaba. Que、eh, hacía otra cosa porque dice: Todos mis temas, no puede ni con los auténticos porque、ah, cambiaría la onda de los auténticos. Son como 10 integrantes y meten todos los temas de uno. Exacto, otro, entonces sacaron un disco por su lado que lo sacó con su hijo,、eh, que es un tipo divino que siempre que nos encontramos nos p o d e m o s a charlar, lautarito. lautarito、eh, un maestro que tiene una particularidad. El viejo es uno de los auténticos decadentes, obviamente. Fuimos al laburo y el tipo que estaba escuchando, los auténticos decadentes, una cosa rarísima, ¿viste? Todo el tiempo, l i m á n d o s e con lo mismo, pero maravilloso y un flaco divino, ¿no? Impresionante, y en el caso de Estelares también, ¿eh? tienen bandas satélites. ¿no? Exacto, está n Perfectos Embusteros, que recién hablamos con Willie Harrington, y también Ranas Toro, que ahora、eh, le s vamos a mostrar todo lo que hablamos con ellos. En realidad salimos un poquito al aire la semana pasada con ellos. Es cierto, en en vivo, el móvil. estábamos en vivo, que fue muy cómico, porque cuando estábamos hablando con ustedes, viene Pali, que es el、eh, bajista, bajista de Estelares, ¿no? y se acerca y nos miraba, ¿no? Se sienta en un sillón al lado y nos miraba cómo charlábamos. Y mientras nos miraba, se ve que estaba arreglado e l vaso y le caía y se iba mojando todo y que tenía que salir a tocar. Entonces nos empezamos a reír, no sé si se dieron cuenta, pero nos empezamos a reír. Era porque estaba el pal i mojándose. Le cuento la intimidad. Ranas Toro, que tiene la particularidad de ser una banda que、eh, no improvisa. Le gusta que suene todo perfecto.、Exacto. Son muy detallistas.、Exacto. Tiene que ver también con el rol que cumplen los músicos. Dentro de estelares.、Uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que los chicos son los que hacen el sonido、claro. y lo que hacen todo el stage. Entonces es como que ellos hacen un stage, así toquen,、eh, no sé, en el patio de una casa van y llevan todas sus consolas. Por eso cada vez que van a una radio llevan sus consolas propias. Conectan la de la radio a las consolas propias de ellos y recién ahí muestran su música.、Porque、es algo muy e s p a c m a d o Están acostumbrados a armar sonido para Estelares. Hablamos un poco de eso en la nota.、Igual. Hablamos un poco de eso en la nota porque yo siempre les digo:、eh, son perfeccionistas y dice,、sí, no podemos con nuestro genio, ¿no? porque、eh, Estelares les pide la perfección. Es más, ahora seguramente deben estar en Córdoba, que lo vamos recién. Deben estar todos allá、eh, preparando y listos para, para tocar. Y la semana pasada estuvieron acá en, en Groove. Sí, le iba a contar que otra cosa que, por ejemplo, el soldado también en el caso de los redondos sale de u sonido. De hecho, otra banda que también este, salió, sale del sonido de, una, de, de los plomos de una banda y, y una de una pro.、Bueno, el soldado va a estar en la ciudad de La Plata, calculo, me dijeron la semana que viene o la otra. Así que vamos a tener una nota seguramente con ellos. Dentro de un rato vamos a seguir también con las pastillas, que tengo ganas de escuchar algún temita completa.、Más. Un tema completo tengo ganas de escuchar de las pastillas. Así que dentro de un rato vamos a seguir. Pero vamos a terminar con Ranastoro,、eh, que、pareció. estuvimos en Group. Eran, acá no eran las 5 de la mañana, eran、ah, las 3 y pico, menos, ¿no? Menos menos. 2 y pico. Hicimos el móvil en vivo. Ah, claro, las 2 hicimos el móvil porque ya、claro, no hacíamos. Así que serían 2 y media. Estuvimos con los chicos de Ranas Toro en Group, que son los que se encargan del stage y del sonido de Estelares, pero、eh, también tienen una banda en la Ciudad de La Plata que se llama Ranas Toros. Y e n o c e n camarines, t r a n q u i l o de g r u p o、eh, Víctor, contame, seguimos la charla que habíamos empezado la semana pasada con Víctor de Ranas Toro. Cuando, claro, <ríe> está bien, <ríe> con Víctor de Ranas Toro, pero bueno. Pero seguimos acá, es la semana pasada, pero seguimos acá. Víctor, te veo agotado realmente.、Eh, ¿Desde qué hora estás acá en g r u p o Desde las 5 de la tarde, son da una y pico de la mañana. Una y pico de la mañana.、Sí. Eh, a full, bueno, imagino, y acá adentro, de allá. Ya... Nos faltan un par de horitas más todavía. Un par de horitas más. Escúchame, Víctor, cuando bien, bien, bien. pensás en r a n a s todo el proyecto para este año, ¿cuál es?、Bien. Bueno, por lo pronto,、eh, meternos al estudio para terminar de grabar el segundo disco. Tenemos todas las la maquetas la preproducción terminada.、Eh, están muy buenos los temas que, que seleccionamos para el disco. Y después tocar, salir a tocar.、Eh, estamos tratando de tocar un poquito más en el interior. Tenemos. Unas puntas para tocar a partir de mayo en un Par de Roquerías de Rosario. Tenemos una fechita aquí en Capital del Maquena con unos, con unos amigos. Tenemos posibilidad de ir a Córdoba, así que estamos a, a atrás de todo esto. Sí, sí, sí. Muchas posibilidades, eso está bueno. Sí, sí, sí, sí. Ahora, ¿y cómo lo van a tener que complementar con, con el disco? Que está muy bueno la idea de armar ya. El primer disco, el diseño fue alucinante, ¿eh? de la rana. Este año tiene algo especial pensado o no, todavía no saben. Algo hay, es una sorpresa.、Oh, me imaginé, e i d e l mismo lugar va a salir o otro, otro sí? No, no, no. El,、eh, seguramente lo logremos con Martín nuevamente.、Uh -huh. Sí, sí, c a e Casi, casi seguro estamos atrás también de algunos invitados especiales para para grabar en algunos temas.、Eh, ya veremos. Tienen, tienen mucha fuerza, eso es lo que tienen、eh, lo que lo yo veo siempre que escucho y, escucho y siento cuando、eh, tengo un disco de Rana, s todo en la mano. ¿no? Eh, la polenta que tienen y cuando vienen al estudio lo hacen volar porque tienen, llevan su propio set. O sea, son tan exquisitos que llevan su propio set y lo hacen sonar como los dios. e s c a l a vez que vinieron fue increíble lo que hicieron. Sí, pero... Ranas es una banda netamente eléctrica, entonces cada vez que caemos en una radio no, no nos queda otra que, que llevarnos todo lo nuestro para adaptado, ¿no? para, para poder sonar eléctrico en una radio, ¿no? con, con todo lo que eso implica. ¿no? Claro. Y de apuntarle el vicio, porque obviamente está laburando en eso y es como que ya no puedes hacer de otra forma, no, te puede, no lo puedes hacer a medias. No, no, totalmente, ¿Eh? totalmente, es, es una apuesta. Es una apuesta, ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, yo lo, vi, lo, vi, lo viví en, en nuestro programa y seguramente lo vamos a vivir. Cuando vengan a la radio,、eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo andan los chicos? ¿Cómo están armando? Porque bueno, yo sé que es un trío, hace muchos años que están, ¿y cómo se están llevando entre ustedes? Bien, bien, bien, 10 puntos.、Eh, te digo, estamos laburando con la, con la cabeza en esto que tenemos en el futuro. Hace menos de un mes atrás estuvimos en Colón Entre Ríos tocando con, teloneando a Gustavo Cordera, un show alucinante. y Y bueno, conviviendo en los viajes y todo, y bueno, 10 puntos, somos amigos de hace más de 20 años los tres, así que andamos bien. Esa es la idea, ¿no? No, como grupo, porque siempre que se ve cuando hay algo, o sea, hace tantos tiempos,、eh, el grupo suena、eh, armónico como se llevan, ¿no? Yo creo que eso se va transmitiendo, y r a n a s hasta ahora siempre lo ha transmitido de esa manera, ¿no?、Eh, uno los ve, cada vez que los veo en vivo o que hemos ido a verlos, se ve cómo disfrutan tocando juntos. Sí, sí, sí, la verdad que. Que lo, lo, lo que sucede en vivo no, no sucede ni, ni en otro lado, o sea, la, la, la química, lo, no sé, no sé que, que cómo decirte, pero lo que pasa cuando, cuando salimos a tocar en vivo es alucinante, no, no se repite en otro momento. Vamos a, me gustaría que repitas、eh, para la gente que está escuchando ahora、eh, las redes sociales donde pueden encontrar la banda y la Batcamp. Bueno, Ranastoro en Face, en Bancam y en Twitter. Buscando Ranastoro lo, lo van a encontrar todo.、Ajá. ¿Ustedes bueno, chequean bastante eso? ¿Ustedes responden cuando le mandan o, o son medio parcos? Mira, yo no, sí, Mar, Mario es el que está al tanto de eso. Yo, cero. <risa> <risa> yo toco. Toco y o、no、me rompa la bola. no. Sí, sí, sí,、oh. sí pero Mar, Mario sí, Mario está al tanto, contesta. Él es el que maneja casi toda la información. Víctor, yo te agradezco de corazón.、Eh, me gusta que esté Ranas Toro en el programa. q u Esa b e n toda la gente que queremos. Así que、eh, gracias por darnos la nota. Y bueno, nos esperamos muy pronto en la tribu para que bueno, de, toda la gente de Capital, y, bueno, que todavía no los conocen, aprovechen para conocerlo y que empiece a sonar todo eso acá. Bueno, gracias a vos por la nota. Y ya pronto estaremos tocando en el programa. Gracias. gracias bueno, para la gente de a c a r r o un saludo de Ranas Toro. Gracias, Amén. Previa de tu noche es. Acá Rock. A la gente de FM, la tribu de Acá r o c un abrazo enorme de parte de todo s a l t a g a n a acá con mi amigo Gonzalo Sosa. En la carroc, ya estamos en la parte final. Ya vemos el final del programa.、Eh, les pido disculpas porque, bueno, tuvimos un inconveniente con, con las bandas que han tenido un, seguramente algún problema que después nos contarán. Y, y bueno, no han podido venir, pero bueno, no era que vendemos humo、no、ni somos mucho somos mentirosos, no, no, no, ni hablar, no, ni hablar. Así que, bueno, seguramente vamos a tener las notas correspondientes para que vean que no fuimos nosotros, n o porque si no, la gente va a decir estos dos son dos, no,、claro, no, no, no, somos truchos, pero, pero en、no、este tanto, caso no, no en、tanto. este caso no, que eso es lo importante. Y no f a l t a la oportunidad tampoco de que vengan más adelante las bandas. No, no pasa nada, algo debe haber pasado. Bueno, no, no nos comunicaron y bueno, estábamos esperándolas. Y teníamos mucha s g a n a s de charlar con ellos, la verdad, porque、eh, son bandas muy importantes y que están sonando muy bien, ¿no? Es complicado el horario para mí también. Y explicar el horario, este es como decir. Explicar el horario. Claro, es decir, sábado a la noche o, o domingo a la madrugada,、claro. o es como que quedas ahí dando vueltas. ¿no? Exacto. Pero bueno, ya vamos a ir acostumbrándonos. La verdad que、eh, igual nos encanta hacer esto y espero que lo hayan disfrutado todo el programa que estuvimos haciendo. La verdad que, bueno, cuando escuchábamos los, las patillas s del abuelo, hoy que hoy estábamos hablando de ellos, no pudimos escuchar un tema por el tema de. De las tandas. este Bueno, y queremos despedirnos con un lindo tema de las pastillas del abuelo, ¿no?、Eh, que es una banda que explotó en el Cosquín Rock y, como te decía, para mí、eh, fue una de las mejores bandas que vi. Y m i r a que hubo y a variar e l Cosquín, ¿eh? Pasa que en un escenario como Cosquín, sos banda, tenés que romperla porque está el país mirándote. Ahí sí que está el país mirándote.、Eh, y obviamente el que se destaque ahí se va a destacar. En el tiempo que siga, porque se va a hablar de ello.、Uh -huh. Incluso si quieren ver、eh, algunas imágenes de las pastillas en el cosquín, pueden entrar a acarrocoke.blogspot.com,、ok, okay、k que está subido un informe que se hizo de, Repetí lo que no entendí bien: acarrocoke.blogspot.com.、Okay、k、hey, a h í va. Les aviso que es un locutor n a c i o n a l que le está diciendo. Entonces ahí pueden entrar y ver un informe de acá, rock, sobre el Coquin Rock. Ajá.、Eh, ah, claro, están todas las notas ahí colgadas. Está, está ahí. Así que pueden, ir, pueden ver un poquito sobre la parte de atrás, ¿no? Este, cómo fue la conferencia de prensa, cómo era、eh, el lugar donde estaban todos los músicos, que era muy lindo. Había Fernet Gratis, un lugar, por、Detallero. ejemplo, que es un dato bastante importante para mí.、Eh, había, este, no sé, iba, había mucho, mucha gente relajada. En donde podías charlar de una forma muy amena y parecía mentira que estabas en el cojín rock, porque、eh, para los músicos, sobre todo, terminaban de charlar de ahí, y o se subían a un escenario y había, no sé,、si、40.000, 50.000 personas del otro lado este, esperando para que toquen. Eso pasó con las pastillas del abuelo y uno de los temas que realmente a mí me impactó fue uno que vamos a escuchar, por eso le pedí a Paula que lo repitiéramos para que la gente lo escuche bien.、Eh, en realidad lo habíamos puesto de cortina, ¿no? Pero, Bueno, queríamos escucharlo de nuevo, que se llama Candombe, porque、eh, el Candombe este fue algo eh, increíble, eh, el sentimiento que le pone la canción.、Eh, y la letra, que, aquellos que nunca escucharon las pastillas y que están escuchando hoy, les pido por favor que escuchen la letra atentamente. Es un lindo horario para escuchar música y para escuchar la letra de las canciones. Y este es uno de esos temas que da gusto escuchar. Momento que menos nos gusta del programa, que es el de despedirnos. Exacto, la verdad que bueno, tenemos muchas ganas. Hay que prender la vuelta a la ciudad de La Plata, pero lo hacemos con la satisfacción de que fue. Un... Bueno, la pasamos muy bien. Creo que ustedes también, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos veremos la semana que viene, calculo. Nos encanta hacer esto. Nos reencontraremos el sábado que viene. Sería el domingo a las 0 horas. Tras noche del sábado. Exacto. Muchas gracias por estar aquí escuchando el FM, la tribu Acá Rock. Y nos despedimos hasta la semana que viene con este temón de las pastillas del abuelo. Escúchenlo atentamente. ¡Chao! Hasta la semana que viene. ペロスティンゴラスパンサーケンスナダーテ Preguntes a mí qué es la tribu. Yo soy la tribu. La tribu. eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. Veinticinco años.